Viernes 11 de febrero. No dejo de darle gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1, versículo 16. Pablo escribe esta carta a los creyentes de Efeso mientras está en cautiverio recordándoles que vivan en la esperanza de que todos los que creen en Cristo, en Dios, son llamados a formar parte de su pueblo y reciben la salvación como herencia eterna. Esta actitud de Pablo, preocupándose por sus hermanos en la fe, me recuerda a las personas que a pesar de llevar su propia cruz por distintos motivos, una vida sacrificada, marginación o serios problemas de salud, se olvidan de sí mismos para salir al encuentro del prójimo, para aliviarle la carga, qué acto de amor tan grande y un ejemplo para imitar, orar unos por otros… Para darnos fortaleza espiritual, preocuparnos por lo que le sucede al otro, para que no decaiga su fe y pueda sentir la presencia de Dios en su vida, aún en medio de las dificultades, con la certeza de que Él permanece a nuestro lado siempre, acompañándonos y bendiciéndonos en todo momento, ahora y siempre. Amén. Si tú hablaras con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios las resolverá orando. Confía en el Señor tus penas. Dile a Él, orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Una reflexión de Iris Bender para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.